Ecos del pasado Si no habéis oído hablar sobre ellos los habéis visto Hablamos esta noche Ecos del pasado de los orbes ¿Qué son? ¿Qué significan? Lo vamos a saber esta noche con Laura Falcó, Lara la presidenta de Prisma Publicaciones Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno Los orbes y ¿Por qué? Yo creo que cada vez hay menos gente que no sabe lo que son, porque eh, por lo menos no los han visto, ¿eh? Bueno, eh, viene de, del término en inglés ORT, que en el fondo sí. significa algo así como pelota, círculo, bola. Eh, son entes, por llamarlo de alguna manera, que a simple vista no suelen ser visibles, aunque hay gente que sí que es capaz de verlos. Normalmente se detectan a través de, de cintas, o sabes decir, de grabación de vídeo, o incluso en fotografías, ¿no?, La gran pregunta es, ¿qué es el orden? Bueno, hay teorías para aburrir, hay gente que habla de energías, gente que habla de fantasmas, de entes, gente que habla de que somos nosotros mismos que proyectamos eh, ciertos sentimientos o ciertos estados de ánimo. Sea lo que sea, lo que sí que creo que todas las versiones coinciden es que es alguna suerte de energía que responde a algo que no es, digamos, aleatorio, sino que es algo que realmente tiene una especie de voluntad y eh, que adopta esa forma circular eh, y que no es visible a simple vista por nuestras limitaciones, digamos así, físicas, sobre todo. Son como esferas eh, de luz, eh, muy eh, localizadas en la esfera, eh, muy centrada. Es, eh, digamos, viene a ser algo así como el ectoplasma para el fantasma, es como la base de, de algo, eh, no sabemos el qué, pero de algo. Es como si eh, esas presencias invisibles eh, tomaran... ...cuerpo circular, cuerpo esférico, ¿no? De todas maneras, eh, sí que es importante... ...aprender a diferenciar entre verdaderos y falsos orbes... ...¿por qué lo digo? Porque es muy habitual que la gente te envía fotos... ...y diciendo, mira que aparece aquí, parecen orbes... ...no, cuidado, no todo lo que vemos en las fotografías... ...son orbes, hay cosas que no son orbes... ...que producen un efecto parecido... Y ahora os explicaré la cómo es casi casi seguro la manera de diferenciar un orbe de uno que no lo es, ¿no? Porque mucha gente más? dice que los orbes se pueden ser cuestión de un efecto fotográfico, un efecto hay del vídeo, y, y no mucha, solamente hay, es eso, es mucho pueden más. Pueden ser un efecto de la luz sobre el vídeo, sobre la foto, pueden ser las motas de polvo en suspensión cuando hay aire o viento que las arrastra. Pueden ser insectos. Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo aprenderíamos a diferenciar básicamente el orbe del que no lo es? Mira, cuando hablamos del polvo, el polvo hay una cosa que es clarísima, puede que de ese efecto esférico, completamente esférico, incluso puede engañarnos, luego explicaré, cuando miras atentamente un orbe, qué es lo que ves dentro, porque ves cosas dentro, ¿vale? En el polvo no verías nada, verías simplemente un círculo. Pero la diferencia básica entre el orbe y el y el polvo es que el polvo sigue una dirección, es decir, sigue la dirección del aire, del viento, no hace, no, digamos, no, el viento no, no de repente no hace agua y arriba, ahora voy para abajo, ahora voy para lado, ahora voy para otro en cuestión de segundos, no es el movimiento normal del viento. Entonces, eh, cuando nosotros vemos, sobre todo en vídeo, porque en fotos ser estático es más difícil, pero en vídeo vemos eh, una serie de bolitas que van en una misma dirección eh, de forma normal, como sería la velocidad del viento, tendamos a pensar que es polvo, ¿vale? Uh -huh. ¿Cuándo podemos pensar que no es polvo, cuando vemos lo que te estaba diciendo, que en cuestión de segundos Ese, ...esa cosa, esa cir, ese círculo a diferencia de los que son polvo... ...empieza a hacer una trayectoria absolutamente errática... ...y difícil de que la pueda hacer el viento con el polvo... ...porque no, no hace estos cambios tan bruscos... ...de una dirección para arriba, para abajo, para un lado, para otro... ...es muy extraño... ...ese es el primer síntoma de que estamos ante un orbe... ¿Qué es la diferencia de un bicho... ...porque también podríamos decir que un bicho es capaz de hacer esos movimientos erráticos... ¿no? ...el bicho no es completamente circular... ...cuando aparece un bicho en, una, en un vídeo o en una foto... ...en la foto suele aparecer como una, espe una especie de estela de seguimiento... ...es decir, el bicho es un animal... ...es algo opaco completamente... ...que al estar en movimiento produce más allá de la, de la figura... ...que podemos ver semicircular... ...yo diría que no llega a ser circular del todo... ...pero sí que vemos detrás suyo como una pequeña estela... ...el orden no deja estela y es perfectamente circular... ...y además tiene un punto de traslúcido... ...también tengamos eso en cuenta... En el vídeo no vemos la estela, pero sí que es verdad que podemos diferenciaros por lo que te decía, ¿no? Porque el orbe realmente es muy circular, el bicho no necesariamente es tan circular. Y luego hay el tema de la opacidad. Y es lo que comentábamos antes de qué hay dentro de un orbe. Si nos fijamos atentamente, el orbe tiene como varios anillos concéntricos en su interior. El exterior, que es el que le da quizás la mayor solidez y el que es más opaco. Luego hay como una zona intermedia que parece como si tuviera como unos puntitos dentro, pero que es más traslúcida que el resto y luego hay como una especie de núcleo, que es otra vez nuevamente perfectamente redondo y algo más espeso, igual que el anillo principal. Así que eh, cuando veamos fotos ya tenemos varios elementos para poder discernir entre tipos de, de cosas que pueden aparecer en la fotografía. ¿Pero solo aparecen hay, en fotografías y en vídeos? Y en, Sobre todo en fotografías en vídeos. Se ha conseguido ver alguno... Um, A simple vista, pero no es tan habitual. El ojo humano, digamos, que tiene una serie de deficiencias. La forma en que el vídeo o, o la fotografía trabaja, la forma en que captura la luz y, y los contrastes luces oscuros y una serie de, de, de, de bueno, de, yo no soy técnica de fotografía, pero sí que sé que la fotografía es capaz de captar pequeñas cosas que el ojo humano, por la forma que tiene de funcionar, está limitado y no las puede ver. Y el, en cambio la, la fotografía o el vídeo sí que las percibe. Porque tienen quizá una sensibilidad eh, mayor. Efectivamente. O, ocurre un poquito, como en las psicofonías, eh, son voces que no se oyen pero que captan las eh, grabadoras. Porque tienen ese, ese plus de, de eh, capacidad, eh, tienen más espectro, en este caso, que el oído o ahora con los orbes eh, que el ojo humano. Lo que sí que os diría que hay solo una cosa que para mí es fácil de confundir con un orbe y son las gotas de agua, si está lloviendo no hagáis fotos porque seguro que os aparecen orbes la gota de agua además puede ser perfectamente esférica y tener esa sensación de translucidez que tiene el orbe así que delante de una escena lloviendo o de agua que va cayendo de algún sitio es bastante fácil que os aparezcan cosas que parecen orbes pero descartad automáticamente si la situación es esa, o que haya agua o llueve o algo por el estilo y cada color tiene un significado Efectivamente, eso tiene mucho que ver con la coloterapia, pero, pero también tienen a veces matices propios de lo que son los orbes, que no necesariamente con la coloterapia. Vamos a decir los básicos. mira Tenemos eh, lo que sería el blanco o el plata. El blanco y el plata se, se, se asocia a energía muy pura, a una alta frecuencia de vibración, es decir, estamos frente a un ente de un nivel superior. Además, eh, normalmente es un, eh, un ente, y digo un ente porque puede ser energía, podemos ser nosotros mismos o puede ser un espíritu. No tenemos todavía claro lo que es en cada caso, ¿vale? Pero sí sabemos que cuando nos visita uno que es de blanco o color plateado, eh, quien sea que ostente ese orbe, sea un ente, sea una energía o seamos nosotros mismos, está, estamos mostrando en ese momento paz y armonía interior. O sea, es quizás la vibra, una de las vibraciones más altas que existen. Luego tendríamos las gamas de rosados, Yo creo que esto es fácil de deducir. Los rosas, los rojizos eh, pálidos, tienen mucho que ver con los afectos, con la compasión, con el amor. Eh, hablando de orbes, más que amor físico, estamos hablando probablemente de ternura, de compasión, de otro tipo de sentimientos más asociados a lo más espiritual. ¿no? ¿Y que son los rojos? Pues algunos dirían sexo. No, no, los orbes no piensan en el sexo, al menos de momento. No, no, sepa. pero siguiendo esa... Pues sí, seguramente son más violentos, más fuertes, más... Efectivamente, claro. pero también demuestran más estrés, más angustia, más rabia y más dolor. ...cuando estemos frente a un ente rojo, sobre todo si es un rojo intenso... ...probablemente quien sea que os eso lo está pasando mal... ...si lo produce una persona, esa persona puede estar en un trance realmente de angustia... ...si lo produce un ente o una energía, pues normalmente estamos... ...frente a alguien que no ha transitado correctamente... ...que está manifestando pues ese dolor que tiene... ...luego estarían los naranjas... ...el naranja normalmente significa motivación... ...significa esperanza, fuerza, coraje... ...también a veces puede significar buena fortuna... ...también puede ser a veces... ...ver un orbe puede ser un augurio de algo... ...o sea que el color también es importante... ...dentro de esa gama de naranjas... ...nos iríamos a parar al dorado... ...el dorado eh, es curioso... ...yo por ejemplo solamente lo he visto una vez... ...y fue en, en Escocia... En donde se encerraron a todos los eh, covenanters y se asesinaron de hecho a los covenanters que es donde hay un poltergeist tremendo y curiosamente el dorado se asocia mucho con el tema religioso se asocia con la iglesia, se asocia con eh, la energía, la tolerancia también, a veces también se puede asociar por ejemplo, con, también con altos niveles de espiritualidad y bueno, y ahí pasamos a los amarillos el amarillo normalmente significa precaución y normalmente cuando aparece un orbe amarillo que no dorado Están un aviso de algo No uh -huh. es tanto el estado de ánimo del orbe Como que nos avisan de algún tipo de peligro Así que atentos si vemos un orbe amarillo Porque probablemente nos está indicando Que algo no va bien Bueno, los verdes, ¿qué significan los verdes? Pues normalmente yo creo que es bastante fácil De deducir, ¿no? El verde como hemos hecho siempre es esperanza Es uh -huh. algo positivo, es claro. alegría Es felicidad, es incluso salud eh, O sea, el verde siempre Es un color que está muy bien verlo Es positivo Los azules, el azul es tranquilidad, es eh, intuición y sobre, sobre todo el azul eh, significa estado de letargo, de sueño. Fíjate que, por ejemplo, cuando queremos que alguien duerma bien, dicen de pintar los planetas de color azul porque el azul precisamente relaja y da paz interior, da la sensación de, de estar dormido, de descansar. O sea, un orbe de color azul probablemente transmite esa, ese bienestar interior. Los púrpuras... El, por, el púrpura normalmente también transmite mensajes, eh, mensajes de perdón, de espiritualidad, eh, incluso, por ejemplo, de paz, de, de, de intentar, cuando, por ejemplo, venimos de una situación muy tensa a nivel familiar o con los amigos, y esas situaciones están bien de solucionarse, es bastante habitual que aparezcan púrpuras, porque el púrpura significa perdón, significa pasar una nueva etapa. Ajá. Y o lo sea, último ya, ¿cuál es los lo marrones claro. y los negros. Sí. los negros creo que lo sabemos. ¿O bueno, el negro normalmente significa depresión, claro, significa estados eh. de ánimo torturados. O sea, son oscuros, nunca mejor y los, dicho, ¿no? los marrones no llegan a ser tortura, pero también es excesiva conexión a la Tierra, Si es una persona que emite marrones o negros, o está en un estado depresivo, o es una persona incapaz de ver más allá de lo que es su físico. Son personas muy aferradas a los valores materiales y, por tanto, no les hables de espiritualidad porque no entenderán nada. Y, nuevamente, también son, tanto los marrones como los negros, están muy asociados a la infelicidad, uh -huh. a, a falta de espiritualidad e a, incluso a, a cierto vacío interior. Y, Así que, bueno... Y mucha gente se estará preguntando, vale, eh, ¿significan eso...? para que se conozca esto tiene que haber un pasado en el cual ha habido cierta eh, relación, cierta vinculación, cierto contacto con ellos Bueno, hay muchos estudios al respecto yo no he llegado a hacer la prueba de interactuar con ellos, pero sí que hay por ejemplo un libro eh, de Gribra Hanna eh, publicado en Luciérnaga que es Cómo comunicarse con los orbes y este libro sí que nos habla en profundidad de experiencias de cómo eh, interactuar con ellos, incluso cómo provocar para que aparezcan Por eso te digo que no está claro hasta qué punto el orbe no puede ser también nosotros mismos, no puede ser nuestra propia espiritualidad, nuestro propio estado de ánimo que emane en forma de orbe. Por tanto, diríamos que el orbe es energía, provenga de donde provenga. ¿no? Claro, pero eso no quiere decir que tenga explicación, sino que el ser humano eh, provoca esa doble realidad, en cierto modo. Eh, Efectivamente, su que apariencia nuestra... física y su apariencia eh, Efectivamente, de esta forma. Que nuestra parte espiritual también mm. sería capaz de manifestarse a través de orbes, igual que lo puede hacer el ente de una persona fallecida tendría toda la lógica del mundo, ¿no? Eh, en este caso, eh, el libro, sobre todo, pues comenta eso... ...experiencias de, eh, de, de estado de ánimos eh, ...relaciona mucho eh, la aparición de orbes... ...o incluso la, el que tú hagas aparecer orbes... ...o seas capaz de que, en cierta manera... ...puedas interactuar con ellos... El saber vibrar en el estado que tienes que vibrar, es decir, las personas podemos estar completamente cerradas, uh -huh. como, un, como un canto rodado, o podemos estar en un sitio donde más allá de que el sitio sea energéticamente eh, fácil para que se produzcan cosas, efectos, nosotros también estemos en ese estado de ánimo correcto para provocar esas apariciones. ¿no? Sería un poco esa capacidad pues, de una apertura a lo que pueda suceder, apertura a lo espiritual, apertura a lo desconocido, pero incluso también concentración, En ese, en ese factor, en que aparezca ese orbe. Nuevamente, esos estudios se han realizado pues, poniendo cámaras fotográficas y la persona concentrándose, incluso en estados tipo nirvana o estados pues, eh, como el yoga, etcétera para provocar precisamente esa concentración y esa aparición de los orbes. Es decir, o, en cierto modo es que la mente no vaya por los ciclos normales, eh, sino que entre en ese estado alterado de la conciencia para provocar eso, ¿no? Eso para provocarlo. O sea, no quiere decir que si están no puedas ya interactuar con ellos sin necesidad claro, quizás de, sí. tanto, de tanta historia, ¿no? Pero si tú lo que quieres es provocar y hacer una especie de estado, de estado cero de prueba... Quizás la mejor manera es esa, ¿no? Es tanto ir a un sitio donde hayan Orbes como provocar tú la aparición de ellos, ¿no? Te digo, en este libro, por ejemplo, hay varias fotografías de ese tipo, de, de estudios que se han realizado, experimentos que han realizado, gente que lleva tiempo entrenándose en esos estados de, de ánimo, en esos estados de conciencia, para provocar la aparición de Orbes. Y es curioso ver cómo incluso son capaces de decirle, ven para aquí, aléjate, acércate, sube, baja. Es decir, que responden a la voluntad real de la persona que está interactuando con ellos. Este libro es espectacular en ese sentido porque incluye una serie de fotografías, una serie de imágenes y de documentación que certifica que existe una especie de espiritismo con los orbes. No me atrevería, ¿no? yo no me atrevería a eso, ¿no? A decir... Eh, a decir si realmente pues somos nosotros, si es algo externo. Claro, cuando tú no estás concentrado, ni no estás buscando nada y vas a un sitio con toda la naturalidad del mundo, haces fotos sin buscar ni tan siquiera los orbes que aparecen, eh, tenemos que tender a pensar que es algo externo, que no somos nosotros. ¿no? Pero en cualquier caso sí que podemos tener claro que nos estamos hablando siempre de energías, de energías que se manifiestan por voluntad de lo que sea. Muestra de algo externo y, y que además son capaces de interactuar con nosotros. En la página web, en ontacero.es, en eh, Twitter, eh, vamos a poner imágenes. Eh, a propósito de esto que nos estás contando, la información sobre los Orbes eh, va a estar unida a una serie de imágenes y que la gente juzgue, eh, porque es un fenómeno verdaderamente llamativo, es un fenómeno que ocurre. Todavía estamos eh, buscando explicaciones, eh, seguramente algún día se van encontrando, pero no parecen sencillas, aunque la apariencia para algunos eh, lo sea. No, no, eh, esto es eh, mucho más llamativo de lo que parece. ¿eh? Pues yo creo que es un tema además muy interesante, porque conecta pues dos cosas, no conecta quizás la investigación paranormal con también la espiritualidad, que no siempre van de la mano. Por cierto, Laura, el próximo jueves eh, por la noche aquí, en Onda Cero, a la una de la madrugada, a las doce en la Comunidad de Canaria, habréis... Eh, Una vez además el programa de misterio El Colegio Invisible nos invita a conocer un lugar verdaderamente mágico, misterioso en donde han ocurrido muchas cosas extrañas y está Madrid. Efectivamente, es... efectivamente, nos vamos a ir al Reina Sofía y vamos a tener el privilegio ...de contar con dos grandes personas... ...que colaboraron en su momento en la investigación... ...quizás paranormal, una de las más importantes... ...que se realizaba en España... ...y hablamos de Sol Blanco Soler... ...y de eh, Paloma Navarrete... ...dos investigadoras... Y una, ...bueno, una investigadora y una sensitiva... ...que pertenece al grupo Epta... ...y que en su momento tuvieron la suerte... ...la inmensa suerte de poder investigar a fondo... ...todo lo que ocurría en ese fantástico museo. El Museo Reina Sofía... ...protagonista en el Colegio Invisible... ...el próximo jueves Por la Noche... ...a la una de la madrugada aquí en Honda Cero, uno de los lugares más encantados, más mágicos de nuestro país, el Museo Reina Sofía. Algún día sabremos en Laura lo que ocurría ahí, porque parece que, bueno, el pasado es el tremendo, pero parece que se sigue manifestando o que se ha manifestado en alguna ocasión ese pasado y esos supuestos espíritus. Pues sí. Así que ya sabéis, aquellos que queráis practicar y hacer eh, cosas extrañas, pues eh, sabéis que tenéis el tema que, que hemos hablado hoy. Y aquellos que queráis conocer un lugar mágico donde han pasado cosas increíbles, pues siempre podéis visitar el Reino de Sofía. Ojalá, ojalá. Y dentro de muy poquito se va a poder hacer. De momento, el jueves por la noche, escuchar aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible, porque os va a acotar toda la información sobre el Reina Sofía y la semana que viene aquí estará en Ecosen del Pasado una vez más Laura Falcó Laura, muchas gracias Buenas noches a todos